Que fue el torneo nacional de ascenso. Yo estuve poquitito que... menos, Pero, va Mucho menos.、Sí. Y. Es.、Eh, es una categoría fascinante. Es diferente a sí, ir, a, ir a trabajar、sí. al TENA es, es distinto a ir sí, a trabajar a cualquier otra. No, a cualquier todo otra tiene otra que、categoría. ver con. Hay muy buenos dirigentes, este, muy, muy buena. Muy buena estructura, este, la gente tiene otra pasión. Es realmente muy. Es todo mucho más a pulmón. El TENA es una categoría. Y a mí las categorías, gallego.、Eh, muy lindo.、No、sé, la la TENA. No sé vos q u e Estas categorías、sí. que se juega por el campeonato、sí. y se empezó a valorizar de jugar por el campeonato sí,、claro. y además se juega por el ascenso tienen algo distinto. Hasta el que tiene mínimas posibilidades. No se juega、pelear. por un campeonato nada más. Es la, es la cuestión、sí. de a s c e n d e r claro. Las localías son localías. Sí. Claro, sí. Hay es, mucha cuestión. Es una categoría tremenda. Torneo Nacional de Ascenso es una categoría. Vos vas a las canchas del TNA y están los clubes desnudos.、Sí. Entrás a ver TNA、sí. y el club está desnudo.、Sí. La esencia, la filosofía de los clubes la tenés tirada en las calles de cualquier actividad、sí. del Torneo Nacional de Ascenso、sí. en la Argentina. Tal vez eso es. La pasión que hay por ahí. Demasiado seductor para poder contarlo. ¿Es cierto esto o no, Goyo Eseverri? Lo, lo que hablamos del TENA, que es una categoría fascinante. <risa> Hola, Gallego.、Eh, buenos días. Eh, sí, eh, como, decían, como decían ustedes ahí, es, es una categoría muy atrapante.、Eh, t i e n e esto que, que pasa: que por ahí en, en la liga ya hay equipos que vos sabés que no van a poder salir campeón o que va a ser muy difícil que puedan estar arriba. Y que por ahí e l tenía una categoría donde todos siempre están ilusionados con, con, con esa situación de poder ascender, de、claro. poder dejar a, a la ciudad o al club en, en una primera división. Y bueno, es lo que año a año nos llena de expectativas a todos. ¿Y qué expectativas tenés para esta categoría, para este año, para tu equipo? Que, que bueno, vos sos uno de los jugadores, digamos, con, con, con mayor cantidad de presencia, con. con... con muchos años de experiencia en esta segunda categoría, en esta categoría de ascenso,、eh, imagino que cuando v e s el armado del plantel, ves cómo se manejan los dirigentes después de tantas experiencias, buenas y malas, más o menos ya tenés una idea de dónde se apunta, ¿no? No, sin duda, Gallego, sin duda, como, como decías vos ya, nos vamos poniendo grandes y se van sumando las temporadas, pero. Este año va, va a ser para tener en cuenta la, el cambio que hubo en relación a las fichas. Eh, creo que eso nos va a hacer a todos、eh, estar un poco expectantes, sobre todo ahora con el inicio del torneo,、eh, cómo juega este factor. Creo que, que va a ser la primera vez que, que se da y, y va, va a influir, digamos. Va,、ah. va a tener una incidencia fuerte en el juego, en el scouting, en la diagramación de cualquier estrategia. Me parece que, que va a estar apuntado a eso, porque. Ahora un jugador mayor que sale con falta ya directamente deja al, O s sea, e al a recambio siendo su 21 o su 23. Y a n t e s eso no pasaba. Claro Entonces creo que, que los técnicos mismos también van a estar un poco más apuntados en eso. ¿no? Que Que hay un o sea, hay O Va a haber una ganancia extra si logras meter a determinado jugador en f u l e o si logras a determinado jugador,、eh, además de hacerlo jugar incómodo. Eh, lograrlo poner en, en una situación que no pueda estar en la cancha porque no hay recambio para poder aguantar un, un ritmo de, que, se, que, que sí te puede dar un mayor o un nacional de, de mayor jerarquía y más experiencia, digamos.、Claro. ¿A, ¿A vos te tocó estar en algún equipo, Goyo? ¿Cómo te va? Un abrazo. ¿Cómo va, Mati? i t o bien? Bien,、vale. querido.、Eh, ¿Te tocó estar en equipos candidatos? Que al menos nosotros y sí, ustedes、claro. mismos, por la formación del equipo de TNA, se pusieron la chapa de candidato. A mí me da la sensación en esta temporada. Que la distribución de los jugadores es mucho más equitativa en distintos equipos. Que no hay uno que vos digas por nombres, por experiencia, por jerarquía individual, por lo que es el club, pinta como para ser candidato a llevarse el ascenso. Sí, la verdad que, que yo coincido con vos. A ver, San Isidro, yo... por nombres. Por ahí, ¿sí? te, iba a decir, por, te iba a decir justo eso. Por ahí San Isidro, por. Por la intención de la, de la institución y, y los nombres que contrató, que, que además de ser todos grandísimos jugadores,、eh, también contrató cuerpo técnico del, del último ascendido, digamos, del último campeón,、eh, reforzó muy bien las posiciones y creo que, que eso lo hace un candidato por ahí destacado sobre el resto. Pero creo que hay e q u i p o Barrio Parque es un equipo que me parece que, que va a dar una pelea muy grande. Unión de Santa Fe me parece que va a dar una pelea grande.、Sí. Fano en el sur va a dar una pelea muy grande. Me parece que, que son equipos que se han armado muy bien y que, bueno, que va, van a ser parte de, de la pelea. Y después hay que ver cómo, cómo ellos rinden como equipo y, y cómo les va durante la temporada. Porque eso, o sea, los nombres sabes que te dan una, una posibilidad de, de tener un, un plantel y una plantilla para pelear. Pero después lo que uno. Logra hacer dentro de la cancha y la química que logra tener es lo que te da hacerlo o, o quedar en el intento, digamos.、Claro. Y en el medio de esto, de, de este análisis que haces de los distintos equipos y, y que yo te hacía la referencia, el tuyo, con algunos jugadores que estuvieron la temporada pasada peleando la chance de ascender deportivamente,、eh, teniendo en cuenta que jugaron por una final, bueno, se enfrentaron contra quien fue el campeón del torneo federal finalmente.、Eh, claro. bueno, Contra, okay. contra Parque Sur de Concepción del Uruguay, y no pudieron vencer en, en esa zona、eh, el, el, el ascenso. Y algunas incorporaciones fuertes, r u t i l a n t e el caso tuyo de Maxi Ríos, del extranjero, la continuidad de Freeman,、eh, en el contexto este que describí, ¿para s qué, qué está Salta b a s k e t hoy? Mira, la verdad que, que a mí el equipo es、eh, un.、Eh... Una plantilla que, que me ilusiona mucho. Yo había por ahí muchos jugadores que hacía mucho que no veía, o algunos chicos que no conocía, pero la verdad me han sorprendido gratamente.、Eh, me parece que la institución,、eh, Salta b a s q u e z tiene una idea de una continuidad, por eso hay mucha continuidad en relación al equipo del Federal、eh, con el de este año.、Eh, creo que todos los chicos que han continuado tranquilamente podrían haber jugado el que tenía el año pasado y, y lo van a poder jugar este. Seguro. Pero, Creo que bueno, encontramos los huecos más y y o y el extranjero para, para tener un lugar y, y incorporarnos. Así que creo que bueno, hoy a la noche queremos lo que decía hoy, empezar a mostrar eso, que, que más allá de algún nombre sí o de algún nombre no,、eh, nos preparan muy bien para estar a la altura del TNA y que la verdad que s e vive con bastante efervescencia porque Salta nunca había tenido、eh, un equipo en el TNA. Eh, me parece que es la primera vez que va a haber un televisado nacional para un equipo salteño, o sea, que no sea la selección o, o un campeonato de mayores, digamos. Entonces, la verdad que hay, hay muchísima expectativa y hay、eh, mucha, mucho acompañamiento, digamos, más allá de, de por el equipo, por la situación que se da y también tener、eh, muchos integrantes nacidos en Salta de, de del equipo. O que han jugado el año pasado, sin duda, contagia mucho más a la gente también.、Eh, estamos hablando con Gregorio s e v e r i ¿Y cómo crees vos que, que, que puede llegar a resultar el nuevo formato, la competencia en sí, el tema de que no hay descenso, el tema de que hay un solo ascenso? ¿Cómo ves toda la estructura armada de, de este nuevo、eh, Torneo Nacional de Ascenso con 26 equipos? Bueno, yo creo que el, el formato del torneo、eh, está bueno, es parecido al del año pasado.、Eh, si bien al, sobre el final no se pudieron incorporar eso, esos dos equipos que le iban a dar 28, eh, sí. Eh, claro, la puntada final de poder hacer cuatro zonas de 7 y todo eso, creo que se pudo medianamente resolver、eh, con un ajuste del Ficture.、Eh, lo que sí no sé,、eh, lo que te decía recién hace un rato, cómo va a influir el tema de. El trajín、eh, con el tema de las fichas.、Eh, ustedes ya saben y se habló bastante de la veda de los jugadores, toda la situación con las seis fichas, y que más allá de por ahí cualquier tironeo que hubo, enfrentamiento, si lo quiere decir, entre la ADJ y, y la ADC,、eh, se hace difícil bastantes cosas, no solamente la cuestión laboral de, de que faltan o quedan jugadores sin equipo. s Sino solamente el tema de entrenar también, porque muchas veces los U19 tienen、eh, ocupaciones con la escuela o ocupaciones con la facultad, entonces no están full time con el equipo.、Sí. y bien parte del equipo muchas veces a la mañana tienen alguna cosa que no pueden venir, o mismo a la tarde, y eso hace que los entrenamientos también sean difíciles, porque sobre todo en la pretemporada, donde hay un jugador medio cargado que no está en el 100% de la práctica, vas quedando disminuido y, y se hace difícil poder entrenar. Y, Todo eso se va trasladando. Entonces, como te decía al principio, creo que el, este año va a ser muy importante cómo cada equipo explota、eh, de alguna manera esas, esos obstáculos, por ejemplo. Porque va a haber jugadores que el que era un escolta tirador va a tener que hacer un poco también de base para poder darle al、claro. base un poco de descanso. Sí, hay que arreglarse ahora. Claro, o sea, cada uno tiene que hacer de, del 100% un poquito más. Para poder cubrirle al compañero un poquito. Sí, ¿no? va, va a ser un aprendizaje, ¿no? Como lo fue l、claro. el tema del entrenamiento, el tema del, del cuidado, el tema del entrenamiento invisible, la programación de la gira y todo ese tipo de cosas. Exactamente, Las recuperaciones hoy en día、claro. son casi más importantes que la, que la temporada y que la preparación en sí.、Eh, nosotros constantemente estamos haciendo hielo, masaje, kinesiología, aún sin tener alguna. Para、Toda、prevención. Exacto, todas cuestiones preventivas, mismo en el entrenamiento. Hay 15, 20 minutos, media hora de la, de la entrada en calor, que son propiocepción, r todas cosas tendientes a prevenir cualquier posible lesión o, o fortalecer los ligamentos, fortalecer algunos movimientos que, que se dan normales y que por ahí antes no se hacían tanto, pero que bueno, ahora con distintas, las distintas formas de entrenar y un calendario por ahí más exigente,、eh, ha llevado a que, a que eso cambie también, digamos. pero... Eh, es, me parece a mí que el TNA este año va a tener、eh, la misma dureza de siempre, pero hay que ver no solamente、eh, si el 2 tuyo sale a tirar y es un tremendo tirador, sino también cómo llega físicamente, cómo está, cómo lo podés atacar para desgastarlo, qué pasa si lo metés en full, es que el que viene a través juvenil. Entonces creo que eso va a tener mucho más, va a ser mucho más de ajedrez que por ahí de lo que venía haciendo, porque. Por ahí normalmente siempre uno tenía un titular y el suplente también era igual de bueno o, o igualmente, igual jugador pero con un poco menos experiencia, más joven, pero estaba más o menos parejo, digamos. Por ahí me parece que ahora va a haber una, un escalón más entre, entre unos y otros. ¿Y、con、cómo terminó、otro? el Delmi?、A、Mira, el, del, el Delmi quedó perfecto. ¿Pero por qué?、Eh, por... Porque, lo, porque lo pintaron todos. ¿Y quién estuvo tocando el fin de semana? Sí, estuvo en la renga. La、ah, renga. Sí. ¿Estuviste? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Como corresponde. Se debe haber c a n s a d o más el recital de la renga sí, que joder, lo que se, joder, se va a calzar en la noche. l a v e r d a d o Como e s p o e Bueno, Goyo, de... nada, queríamos estar en este,、sí. en este arranque de Torneo Nacional de Ascenso, televisado por Deporte B, 9 de la noche. Que tengan una muy buena temporada. Que. Que sea un lindo torneo, la verdad que a nosotros、eh, nos encanta el Tenea, nos encanta. Así que lo mejor para vos y para el equipo. Bueno, Gallego, muchísimas gracias.、Eh, un abrazo, Mati.、Eh, gracias por, por la nota y bueno, esperemos, como dijeron ustedes, que, que sea una, una hermosa temporada de Tenea. Sí, va a ser, va a、eh, ser. Particularmente nos puede ir bien a nosotros, que es lo que, lo que estamos entrenando y lo que vinimos a buscar. Y bueno, que, que después el mejor equipo termine ascendiendo y se termine llevando ese premio hermoso, pero, pero bueno, que, que lo vamos a ir a buscar todos. Seguro. Abrazo, no me goyo. Bueno, un saludo gallego. Gregorio s e v e r o o El gladiador de、eh, San Nicolás.、Eh,